Muchísimas gracias a todos, especialmente a las autoridades municipales por esta invitación.、Eh, muchísimas gracias a todos los participantes. Para nosotros, como representantes de Brío de Colombia, es una satisfacción muy grande. Además de, como, como lo acaba de mencionar, ser f o e pequeño de c e p a Entonces, para mí, esto es muy importante. Muchas gracias、eh, en nombre de Brío de Colombia y estoy seguro que esto va a ser un éxito y que se va a repetir en el futuro. Muchas gracias.